Sí, listo. Bueno, pues qué gusto. Vamos a continuar, señores. Antes de eso,、eh, antes de continuar con la buena música, como siempre, agradeciéndoles a la gente que está por acá con nosotros. Tres cositas bien claras que me acaban de decir los señores organizadores. ya La primera. Ya la policía está en la parte exterior, pero no pasa nada. Hemos llegado a un pequeño acuerdo. Eso sí, la segunda. Primera persona que esté peleando, automáticamente la policía entra y le saca. Estamos, esperemos que ya. Por favor, quede claro esto y se acaba el baile. Entonces, ¿qué queremos? Que nos comportemos todos bien, ¿no es cierto? Así que atención: primera persona que esté peleando, le sacamos. Y directamente se van los patrulleros que tenemos en la parte exterior. Sí, listo, estamos de acuerdo con esto. Ahora sí, ¿dónde está el grupo más alegre de esta noche? Si se marchó sin un adiós. s q u i é se vaya a dónde? Sí. ¿Cuánta gente ya no quiere volver nunca más con su ex? Levante la mano. ¿Dónde está lo que nunca volvimos con nuestra ex? Nunca, nunca. Levante la mano. Los hombres que no perdonamos una traición. Levante la mano, por favor. Yo quiero ver dónde está la gente más fiel de esta noche. Levante la mano, la gente que somos fieles. ¿Quiénes somos más fieles, los hombres o las mujeres? Levante la mano. Hombres que no somos mentirosos. Levante la mano. Señoras y señores, a la gente romántica también, a la gente que estuvo hace 15 días acá mismo con nosotros, yo le s pague con mucho cariño. Nuevamente, señores y señores, desde Ibarra, Ecuador, aquí está el TikTok Extremo, la animación de Tupana, el Danny JoJo. Empezamos ahora. <risa> ¡Oye, buenas noches! Señores de Tiki, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Ahora sí nos vamos durísimo. Saludo de parte de Jonathan para Sambo y todos los u e r n e s Aquí lo q u dijo: nada de nervios. Cero nervios. ¿Dónde está la gente que se acuerda de su primer amor? Levante la mano. ¿Cuántos se acuerdan con este tema de su amor imposible? Los panas que en el colegio éramos r o c k e r o s Levante la mano. ¿Cuántos panas en el colegio éramos r o c k e r o s Levante la mano. Ya después hiciste chichero, ¿sí o no? esi notre オーケー ¿Cuántos se saben eso? Suco, ¿qué fue el cable para Puentear? <risa> rockeros、si、y no rockeros, buenas noches. ¿Dónde está la gente soltera? Levanta la mano. ¿Dónde está la soltería de esta noche? Señores Pipockers de la Ye de s Tabacuno, buenas noches, bienvenidos. ¿ah? ¿Qué chévere? La gente que siembra colita al dame y yo-yo. ¿Dónde está la gente que estamos despechados? ¿Dónde están los panas que se chumaron el día martes por la selección del Ecuador? ¿Cuántos se pegaron un par de v i e l a s con los panas por la selección? Levante la mano. ¿Qué gusto? ¿Dónde e s t á l a mujeres solteras? Por favor, levante la mano. o Cuántas mujeres hoy en día vemos, bastante mujeres solteras, ¿no? Gracias por estar acá, chiquititas.、Si no、Vamos bien. ¿Dónde está la opana que hacemos lo que nos da la gana y no pedimos permiso a nadie? l e v a n t e la mano. Los que tomamos cada fin de semana, l e v a n t e la mano, pero con nuestra propia plata y no pasa nada, ¿sí o no? Estamos para ustedes ahora en 3, 2, 1. Una más para la historia. Dice el extremo, el Danny j u j o contigo. ¡Uy, Dios mío! Saludo de parte de Cuy para los duendes originales.、Oh, no, no, no, Buenas noches, duendes, levante la mano. Estamos. ¿Cuántos se acuerdan de esa música? ¿Dónde están los panes que tienen ese tema en el celular? Sinceramente, levante la mano. ¿Cuántos? ¿Dónde están los panes que tienen solo chicha en el celular? l e v a n t e la mano. Vatos, señala la tufana más chichero de la noche. Salud tremendo de parte de Alexis para los Vatos Locos. Buenas noches, Vatos Locos, ¿Se escucha esto. ¿Dónde está l o s u a n a que n u n c a s o m o s aburridos l e v a n t a la mano? Lopana,、no, que somos, siempre somos chéveres. La gente que sí sabe tomar un trago, levanta la mano. ¿Dónde está Lopana que nunca hacen relajo en las fiestas en los bailes? Levanta la mano. ¡Qué chévere por ustedes! Aquí estamos nuevamente. Extremo, dice, desde Ibarra, Ecuador. Fue imposible sacar tu recuerdo. Buenas noches. De mi mente. ¿Dónde está el hombre que no puede、Fue、olvidar a esa ingrata? Es mejor que algún día. よく聞いて。 エクスティモ、マルト、ロマンチコ。あ、なんでタバコの席に、ごめんなさい。よろしくお願いします。 Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Sigamos con todo el cariño esta noche. Y llegamos puntualitos i e m p r e con mucho cariño, para compartir la música con todos y cada uno de ustedes, muchachos. ¿ya? Muchas gracias por estar acá. Seguimos con la música Extremo Maldito. DJ Extremo. <risa> Salud de parte de i d i s o para la gente de los Pipockers n de la Ye de Tabacundo. El barrio fino, ahí e s t e d ó n d e está la gente enamorada? Dios mío. ¿Dónde está la gente que se sabe esto? ¿Cantamos o no cantamos? Los p a n a que tenemos ya más de 10 años en los bailes en la discoteca, levanta la mano. ¿Cuántos? La gente que salimos desde que teníamos 14, 15 años. ¿Sí o no? s a l u d o para los Latin King en la noche. Los p a n a que salían con una cédula falsa a la discoteca, levanta la mano. ¿Cuánto, ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los que salían con la cédula de su hermano mayor, de su primo, de su pana, de su mejor amigo. Es el momento de recordar, como siempre, a los tiempos. Como siempre, también saludar a todos los buenos amigos. Qué gusto verles. Hay muchísimos amigos y amigas esta noche que queremos saludar para todos ustedes. ¡Yo le pague! Aquí estamos nuevamente. El dúo extremo DJ y el d a p n y Yo, yo contigo. o Desde Pacific Records. Ay, Dios、Presión、mío, Callejera, Alba negra, negra, negra, negra. Yo no sé la mujer y por qué le hacen subir extremo así. Levando, no puede n ser. ¿Dónde está la gente que、corazón. se ha chumado con nuestras grabaciones En la esquina del barrio? Levanta la mano.、Si、regalas, Gracias a ustedes, qué chévere. s l Qué gusto saber ti, que a pesar del tiempo, yo, seguimos vigentes、si、trabajando corazón, por ustedes. Gracias, mi people. e s c u c h a esto, ¿ya? e n no puede ser una separación. ¿Dónde está la gente corazón, que se separó en ese año por la pandemia? ¿Cuántos se separaron de su gran amor por la pandemia? Levanta la mano. saludo de、trabajando. parte de Lumbaña para Sapo y toda la people de los guetos. Están por acá los guetos. d e v a n t a la mano, e q u e c h é v e r e A los cepos, los señores guetos. Espero que cuando estés con tu mejor amigo, con tu pana pegándote una biela, escuches estas canciones y te acuerdes de aquel día que estabas en esa noche. Dele. Right now, DJ Extremo. Santa. Buenas noches. 2008. Algo no esperado, algo romántico. La gente que tenemos una estrella en el cielo, levanta la mano. ¿Cuántos tenemos una estrella en el cielo? Levanta años la años mano años y años canta fuerte. Muchas gracias por ustedes. Ya, estamos acá、ya. siempre. Quiero decirte que te quiero y que me encantas y que me gustas mucho, aunque ya no sepas que a cada segundo que transcurre más te quiero.、Y、¿Dónde está el hombre, hombre que alguna vez se vez declaró, se declaró de solo declaró de celular, muero, por celular? Por tus ojos por Facebook, por, por, ojos, Facebook por, por WhatsApp, tus por tus ojos, ojos, levanta la mano. ¿Cuántos se declararon todo todo solo por WhatsApp, por Facebook? Rojo, de café, de azul, de gris, de ¿Dónde está l o s p a n a s que alguna vez se declararon por medio de un amigo, del mejor amigo, del mejor pana? Señala a tu pana que te hizo los planes con los. Que ahora es tu pelada, tu novia. Señalan y dile gracias de esta noche. Siempre quiero saludar a la gente enamorada. ¿Dónde está la gente que ya no creemos en el amor? También levanta la mano. ¿Cuánto ya no creemos en el amor? Los que prometimos ya no enamorarnos nunca, pero nunca en la vida. Yo, a los que ya no creen en el amor, les digo: no será de tomar un traguito hoy día. La gente que vamos a tomar a los tiempos, ¡Un c h i f l i d o Gracias, señores. Una más de extremo, maldito Aurea. Le va a levantándote. DJ, DJ extremo. ¡Ay, Dios mío! A los guetos, buenas noches. ¡Check! ピッセイ ¿Quiénes son más románticos esta noche, la mujer o los hombres? Escucha! d ó n d e están los que son, panas de l i e Extremo? En el Facebook, levanta el la mano.、No、guando, Qué chévere, ya de acaban de llegar los payasitos. Pink f Longs para mi pana Fercho. Para mi pana s i e también e t c h a l ú tremendo, mijo. Qué chévere. A los señores Duendes, caminantes de la noche, están por acá. Qué gusto encontrarnos a los tiempos, mijo. Con mucho cariño, como siempre le digo. Gracias, lo llevamos acá, a Extremo, el Dani. Una más, mijo. Ahora. ¡Escucha! ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ay Dios mío. Ya van a h a c e r chumar hoy. Prometimos, extremo, prometimos hoy no tomar nada. ¿no? Pero se también no、Solitario、colabora, de, eh. Pero hoy ya te encontré. Allí en tus v e s o s lo que siento. Cuando m i c i e r o se volvía negro y ciego. Solitario ande. s a l ó d e parte de Jasper para los 100% guetos. ¿Dónde está el hombre y la mujer que sabe amar? De verdad, de verdad, levanta la mano. De Cui para los duendes originales. Cuando los duendes nos escuchen esta grabación, quiero que se acuerden que estaban esta noche acá. Jesper, ¿no? gracias. 誰かが言 a ことだよ。 De parte de Jefferson para Cuy y todos los duendes originales en la noche por acá. La gente que ya se toma más de una java de cerveza, l e v a n t e la mano. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente ya se tomó más de una java? l e v a n t e la mano, por favor. ¿Dónde está la gente que todavía está en juicio? l e v a n t e la mano. ¿Cuánta gente está en juicio, por favor? ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¿Dónde está la gente que hace lo que le da la gana y no pide permiso a nadie? Una extrema hora. Muchas、ah, t i c a s、sí. e n lo que se llama. s e d a Recuerdos 2000, desde la sal, estilo.、Ah. A la gente que ha vivido en la calle, levanta la mano. Románticamente. En extremo maldito y, elani, yo, yo, y en la noche. Tú me vienes a pedir perdón. Destrozaste mi corazón. Tan herido lo dejaste llorando. Y ahora que ya está recuperado, tú me vienes a pedir perdón. Con los días que ¿Dónde está la mujer en es que alguna vez perdonaron día, una mira, traición? Mirando, ¿Cuántas mujeres perdonaron una sola vez? Levanta la mano. So... ¿Dónde está la mujer que, a pesar de todo, a pesar de que te dicen que ese hombre es bien mujeriego, es borracho, ahí mismo estás? Levanta la mano. s e ñ á a l a a tu mejor amiga a la que te dice que ya le dejes. Que ese man es borracho, ¿sí o no? Levanten la mano. Para ustedes, con mucho cariño, siempre digo, desde el corazón extremo. Y el Dani, escúchanos ahora. Estrategia, estrategia, yeah. estrategia yeah. para los muchachos、yeah. de todas las zonas. De todas las zonas, de todas las zonas. どんな人でキッチンを奪ってくれたのか A, a, a la gente de los Pipoker. Buenas noches, señores Pipoker. Por no ¿Dónde están los pana que no son falsos? Levanta la mano, los pana que son 100% la reales. La Levanta la mano ahora. Vacila la mano izquierda, la izquierda la loco, puño arriba. Vacila y embálate ahora. A la, la gente、no、lo mato, loco. Buena, n o c h e s Vacila tu puño arriba, loco. Vacila, quiero ver el puño arriba. quiero ver el puño arriba ver el Canta bien fuerte, Ixo. Hagamos cuenta que estamos en un concierto en vivo. Estamos, No hay tarima, por eso no me subo. Para el cumpleaños, para mi pana, dinero. Que chévere, saludos, mijo. Ya le vamos a regalar un disco también al cumpleañero, ¿no es cierto? ¿Dónde está, Lopana, que no somos borrachos? Lopana, que somos de calle, levanta la mano. La gente que alguna vez ha i d o a un concierto, levanta la mano, por favor. A un concierto de rap, de hip hop, levanta la mano. La gente que se ha quedado sin pasaje, dos de la mañana en Quito, ¿cuántos, cuántos? Las que han venido jalando de d o s ¿te acuerdas? Bellos recuerdos, hoy en día recordamos esto y más cosas, más vivencias, como siempre, con el extremo y desde luego con tu panel, Dani, ahora extremo. ピザの塗り方た どんでばいやす Lo que somos padres, s t i r o s levante la mano. Siempre digo, no solo de chicha,、no. chicha vive el hombre, sino、sí. que de los demás manuales se libre para estar. Cuidado. ¿Dónde debas estar? ¿Dónde, tú y tu te podrá ¿Dónde está la gente que tiene más de dos tatuajes? Levante la mano. ¿Dónde está la gente que vacilaba en la libertad? Los duendes、eh, de la vieja guardia. A los panas de m i ñ u x allá en el cielo, ¿no es cierto? Ya sabe. ¿Dónde n está l o s p a n a s que tenemos? La gente que se pone a r e t e l e m a n d a la mano. La gente que a los 14 años ya va a utilizar varete, l e m a n d a la mano. ¿Será o no será? Para ustedes, en 3, 2, 1, DJ Extremo y el Danny c h u n contigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Silva conmigo! s i l v a conmigo diga y suco s i l v a conmigo alex f m q de chévere a los t i e m p o s a todos los grandes pana s colegas animadores d j s para la gente de s e r v i r s y diga y cheo también gracias chévere mijo no está c h u m a d o hace tiempo que cata f o r t e tiene valor どんな人たちが、どんな人たちが、あなたが、あなたが、あなたが、 ¿Dónde s a la opana que no vamos a llegar a ese día a la casa? l e v a n t e la mano. Que Lo que no vamos de largo.、Siempre. Quiero que cante Fuerte Fuerte. Como te digo que me enseñes a vivir. ¿Cómo, cómo? e n la noche también quiero enviarnos a l o tres v i n o よろしくお願いし o s ¿Dónde está la gente que alguna vez se gastó más de 50 dólares en, en Biela? ¿Dónde está? Levanta la mano. ¿Dónde está la gente a propósito que vino con el permiso de su madre? Los que tenemos la bendición todavía de tener a nuestra señora madre con vida, levanta la mano. Los que damos la vida por nuestra madre. Para ustedes queremos que canten b i e fuerte en s t o a h o r a Habíamos dicho cuando llegamos, que hoy te vamos a hacer de todo, ¿ya? ¿yeah? Sin llorar, l o no pasa nada. País, bueno, sí pasa. Extremo, mire, pa estamos haciendo llorar a la gente. l o s que le queremos a nuestra madre un chiflido. No solamente en mayo, ¿no es cierto? Toda la vida. Me, me, me, Extremo, el Dani, en la noche. s o m o s padre s responsable? s Levanta la mano. ¿Dónde está la gente que somos responsable? s Levanta la mano. Acuérdense en lo que habíamos dicho ya. Cuidado con esas peleas. Primer animal que se porta mal afuera. a y seis patrulleros para llevarle cortadito en seis partes. Así que pilas ahí, mi gente. Bueno, dicho esto, ya basta de llorar, oye.、Eh. Ya me hizo así c el corazoncito. Dios mío, qué chévere. Saludar a todo el mundo, a todos los pimpókers, a los señores duendes y a todos los grandes amigos que están con nosotros acá. Al cumpleañero, qué chévere. Vamos a entregar el primer disco de la noche con lo que se viene ahora en 3, 2, 1, señores. Desde Ibarrecord, DJ Extremo, maldito. DJ Extremo. Es el día. どうしたらいいの y en segundo h que v e s t e como esa vida e n b a l a s e por dios dios mío aguante aguante s í vamos a cantar lo que sabemos cantar ya c u á n t o saben cantar bien fuerte bien fuerte Ahí no、está para el cobby de、ah, mi pana el hongo mucho gracias mijo la gente d los sobrevivientes tu pigachi chamo yo r para los duendes originales caminando la noche se ha p a r a el loco d ó n d e es el hombre que alguna vez s í le visitó a su pana en cana Los que hicieron más de dos horas de viaje para visitar a su pana, pero nunca la abandonaron, ¿sí o no?、El、lágrima para los vatos locos. Salud de Morsa para Chechelos, señores p i p o k e r s Señoras y señores. Señores, buenos días. Buenas noches, buenas tardes. Donde nos escuches. ピンソイエ xtremo! El Jasper para los guetos 100% El parte callejero para los señores Pipo m que d e la lleva a t a c u n d o City Para los señores payasitos Pipo y s buenas noches mijo No le veo con Java a los payasitos Pipo y s ¿qué pasa? Toma ¿Dónde está la gente que estamos enamorados? Levanta la mano Los que estamos enamorados de la vida levanta la mano、oye. los que dicen que bonita es la vida sí o no p r a s a l u d o tremendo para la señorita enfermera que e s t á、no、acá conectando q u é、no、chévere creer, gracias meja、no no、ya m á s l u e g o me va a revisar ya s í n a p e ya país y ya e cheo acá no se siente mal para que le revise la enfermera n o Ay, Pero, ¿cómo es eso bailando entre ay, mujeres? ¿Qué ay, pasa? Ay, no creo. Ay, Señores Latiquín, buenas noches, ay, bienvenidos, ¿cómo estáis? Señores vatos locos, ay, ay, ¡pocos menos! Me Saludo tremendo para mi gran amigo, que chévere, Mordelón, el niño malo. a los tiempos siempre donde estamos el niño malo e s t a c i e n d o mi hijo chévere gracias por ese cariño gracias mi pana que chévere los señores pipocres ayer dios le pague n Dince y extremo el d a r l i yo yo d ó n d e está la gente que prefiere estar sola levante la mano mi soledad 見つけたらいいですよ。 Yo salí ese baile ese día mí e e pedazo, o Salón tremendo de zapatero para dinero y su cumpleaños. Esta grabación vamos a entregarle personalmente a mi pana dinero, ¿ya? ¿Sí? ¿Dónde está la gente que se cumplió años en la cuarentena y no hizo fiesta ni nada, no ven? Me pase de para mi pana, oso y todos los v i v e s de la loma, mijo. Escucha esto. Extremo y el Ani. ¡Qué locura! Saludo tremendo de parte de Michael para los guetos, siempre guetos. La gente que siempre la colita es Dani, sí o no. Gracias, amigo. e l único animador que、Recuerdo、habla con mi chada olvidar, propia, por si acaso. Para mi pana, c u b i y todos los、cantar. Wendy's. Buenas noches, gracias. No qué que es lo Para el Señor Padre de Extremo. d mayor d e q u é bonita que es la música o gracias a la vida por el talento poco pero n o s h adelante a d vamos a h í quiero que le abraces bien fuerte a tu pelada que le digas c u á n t o la quieres c u á n t o la amas ya ¿eh? dile que no quieres perderle nunca que a p e s a r de que seas borracho siempre piensa s e ella empezamos de parte de d i e g o extremo para el gran amor de su vida saludo de parte de dani para bombo y todos los señores de o a gente así es querer パーティークとパーティークリスマスとパ r ティークリスマスとパーティー m リスマスとパーテ a ークリスマ a とパーティークリスマ o とパーティークリスマスと a ーティークリスマスとパーティ e クリスマスとパーティークリスマスとパーティ s クリス a スとパーティークリスマスと Dueños, me amigos, me tus mentiras, no t e n l d e está la gente que no somos mentirosos? l e v a n t e la mano. Mujeres y hombres que no somos mentirosos. Arriba esa mano. o c u á n t o nunca hemos dicho una mentira? Así como yo, por favor, l e v a n t e la mano. De parte de a l m o vieja guardia para los duendes y los lunitus. Los señores Chopi, ya llegaron, Chopi, Juan Montalvo. Buenas noches, Chopi, gracias por estar acá. Salud de parte e x t r e m o para ustedes, ya, con mucho cariño. Y el Dani, Dios le pague, siempre lo llevamos en el corazón. Una, dos y tres. Y tanto, Salud, hermano, de parte de Evelyn para los Latin Kings. De los guetos para Sacha y todos los pípogres i de la Yetuacundo. やあ、おいやあ、おい Desde que llegamos siempre, damos el 100% para ustedes, yo no extremo. Y... Quiero saludar también con mucho cariño e San o c h e Con mucho cariño para Javier de y e g i o Extremo, gracias, mijo. Gracias por la confianza en ti, a tu señor padre. Gracias porque siempre que tienes evento me llaman, le dice loco. Vamos ahí a tal lado. Y te digo, una. チーズ subirme a una tarima hoy d ó n d e está la gente vieja guardia d ó n d e está la gente que estamos en juicio los que todavía no hemos tomado、eso、ni un vaso un ritmo, de servicio anchozo, chamo a huina para los goles c a m i n a n d e la noche Por eso te invito a que con tu vengas invito que tu bailar ¡Jubia, 上手 o 入るのん緑の緑の緑 o 緑の緑のーの緑の緑の緑の緑 o 緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑 o 緑の緑の緑の緑の緑 o 緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の 俺たちのたに俺たちのために俺のために俺たちのために俺たちのために俺たちのために俺た g r a c i a a s todos siempre por estar acá acompañándonos a la gente de la onda vacil a propósito de parte de s a m g r para los l u n e s los lunitos e s solamente pienso en, ti, pienso en, en tí, ti mi amor desde que te conocí yo d e entiendo enviar un saludo tremendo de parte de javier para mayra ahí que nos e s c u c h e con mucho cariño nunca escucha mayrita de parte de javier de ti me podré para mi pana b o m o la gente de la vieja vieja escuela de los señores p i p o k e r buena noche mijo la gente que bailaba en la harley dale yo s y carito l me acuerdo de este mundo viejo ¿eh? toma Para mi pana guacha también que estaba, que estaba、no、por ahí. Aceptar, Qué chévere, salud tremendo.、No、la gente que hoy vamos a tomar.、No、la gente que prometimos el día de hoy no tomar no extremo. Pasas ahí. Escucha bien. Para, fans, para, los para los payasitos, fans, fans, para Floyd, p Felcho. La gente de la vieja guardia, para Piojo y t o d a l a people. una grabación m i j o para que lleves en tu carro lleve lleve vea, lleve lleve patrón. Lleve, lleve la grabación de s e m a d a las a dólar una vamos a lanzar un cd lanzamos el cd11 s ¿sí、n o t o、no? c a m o s citas n veremos dónde está la gente la vieja guardia que sabe esto dónde está la gente que sabe la contraseña dice una base v ¿sí? e silva ¿Vales, vales? ¿Dónde está la gente que h a e juicio? Levante la mano, por favor. Porque si un amor se va, porque después de mí, señoras y señores, como siempre digo, una más para la historia, Javier Extremo y el Dani Lluvio contigo. Saludos de Sambo, la vieja guardia para los p i í p o q u e r s y los jóvenes. Para Novita, ya a la distancia. Oye a propósito, ¿qué es de mi p a n a Novita? ¿Ya o nada? Estoy, no, se todavía chévere, pasa nada. Cervezas, para Cacho,、se、toda la gente chévere. No, no, no. Extremo d i e Un saludo tremendo para Brian de parte de Daisy, su amorcito que le ama mucho. Nunca olvides, gordo, lo mucho que te amo, dice. Ay, ay, ay. Esta noche te toca, gordo. <ríe> <me conduce, ríe> Aquella cantina. cantina. Donde la vida no vale nada. Los mismos panas, los mismos sí, sí, sí. borrachos. ¿Dónde está la gente que toma con su pana todo siempre, todo cada nada, semana? Saludos a c h u y para dinero y su cumpleaños. Y de lágrimas para los vatos locos, señoras y señores. ¿Dónde está la gente chichera? l e v a n t e la mano. La gente que nos gusta la chicha. La gente que sabe algunos temas como este que dice y suena así dice y extremo. El Dani o n g o Si estás pasando bien. levanta la mano, que se ve ay ay ay, oye mucha v i e l a de parte de Cui para Gallo y los duendes salud o s también para mis panas zapateros que están por ahí, que h é ve r e loco salud o s para mis panas los gritos de Cronix buenas noches de d ó n d e son amigos, de d ó n d e de d ó n d e スタジオのキャラクタ o のキ p l a ターのキャラクターのキャラクタクターラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターの Saludos en parte de dinero para c h u y El dinero ya para San Pablo del Lago, para Gisela, con mucho amor. El chico más acechado de la noche, dinero en su cumpleaños. Dale una b i e r a Lopanas, s de dinero, sí o no. De nuestra parte le vamos a dar un CD, venga, dinero. Le vamos a e n t r e g a r un CD en su cumpleaños, ya. Si vale o no vale. t e n g a dinero, saludos, mijo, e r a n l o s grandes amigos. Llévese este c d para que nos escuche por ahí. Chévere, mijo, ya saben. Más l e、vale, una p e g a m o s la s fiela, s ya todo bien. Ya saben, dinero. Gente que siempre da colita al Dani. Y al extremo, Dios les pague. Gracias por ustedes. Trabajamos así, ahora. Agua marina. Amor mío. Saludo en esa noche para Elizabeth Zambrano, que parte de la gran amor de su vida, Denis. De Escúchalo con mucho amor. Qué chévere que estás pasando, chévere. Con eso ya pagados, Cuando baila así la gente cuando disfruta, yo le pago. どうもありがとうございました。 el s e hombre que somos fieles. ¡Agua marina! ¡Basta, basta mi amor! ¡Toma! La gente que esta noche ya por ahí le vi derramando una lágrima que nosotros, yo le s pague. Así es la música, así es el sentimiento siempre. Quiero mirar un saludo tremendo para mi gran amigo Edison u r b a ñ a Gracias mijo, a pesar que últimamente me dejas abandonado, no pasa nada. Ay, pana zapatero, q u é chévere. Siempre digo gracias por t a n t o cariño, mi gente. Si、sí, tú no estás aquí, ¿dónde está la gente que todavía duerme solita? Levante la mano, sinceramente. ¿Cuántos dormimos solitos? ¿Cuántos dormimos solitos en esta noche fría? ¡Levanta la mano! La parte de eso n para la gente de p a c e o que le gracias que me levante la mano, loco. Para ustedes siempre estamos acá. Y con la B27-7 seguimos. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Dónde está la gente que le da el cariño del bueno, sinceramente? Bueno, ofrecio, a la gente callando, que checo es el que h a c Para las señoritas enfermeras, regresar, ¿está en s t á juicio. Ahora que regresar, o mucho para acetamol. Ahora, ahora ya tengo un nuevo amor en l a v i d a Así es el amor, mijo. Extremo, ya no llores. Así es el amor, mijo. Macho, macho, e c h s t e u m a d e Toma una más. Extremo maldito y el Dani y yo y o Lo s que son panas del Dani en el Facebook, levante la mano, yo le pague. Gracias. A la gente que nos ha acompañado en vivo. En las pocas transmisiones que hemos hecho durante la cuarentena, yo le pague. Hoy e x t r a ñ a m o s e s t a r así en vivo. Toma. Como siempre, llegamos embalados. エスアノンスギガモマスプレディドスケーリンテナディゴアリア n エ e Ya deja el miedo, eh, ya chúmate, chucha. Voy <risa> voy ya no, mirar, que chucha. Salud para mi pana Denis. ¿Qué hora, m i m o Ya no como el otra vez. O sí, Giovannita. ¿Sí como el otra vez o ya no? 5でレシュートえええええええええええええええええええええええええええええ a ええええ e えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ Corazón, no、Más prendido que t、no no no no、a b a c o de brujo. Dile. Saludo de parte de l u g u m a ñ a Paldani y o v o g i s e Pero me saluda sin s ni una biela. Oye, ¿qué te parece, extremo? Eso ya no es saludo, no. O sea, solo palabras. Como las mujeres, solo palabras, no pasa nada. A mí tienes que saludarme con unas dos bielas. Ahí sí, todo bien, ya. Yo ¿Sí、no extremo. Para ustedes, señoras y señores, ¿quieres oírme cantar? ¿Quieres oírme cantar? ¿Por qué? Vamos a ver, la gente de la vieja guardia se sabe esto a los tiempos. Vamos a decir: ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! Señoras y señores, desde Ibarra, Ecuador, aquí está el maldito, maldito extremo. よいし o Está lo que tomamos cada semana, mucha honra y no pasa nada. Levanta la mano. ¿Dónde está la pala que somos choferes? ¿Cuántos somos choferes? Levanta la mano. Los que somos choferes de a d e v e r a s Los hombres que sabemos manejar una mujer, levanta la mano. Sinceramente, somos pocos. Los hombres que sabemos manejar una mujer, sí o no. d i g r e y Suco sabe manejar una mujer, usted o no sabe manejar. Alex de FM sabe manejar una mujer, pero en verdad, o no sabe manejar una mujer. Difícil. Más duro que casetillas llena de limpio. <risa> <risa> Señores, extremo, ¿sí sabe manejar una mujer o no? Cinco ¿Sí, m u e r e s ay, Dios mío. Pero eso sí, la Pioneer y la Zenon, ahora maneja, papi. Uh Sherwood'ap Rocky in どうです a よし Señoras y señores, ¿quién se acuerda de esto? ¿Dónde está el hombre que alguna vez vaciló con alguna bastonera en el colegio? Levanta la mano. ¿Cuándo vacilamos con una bastonera de 15 años? ¡Ahora! Ahora sí, d e s u é una viola, ya me merezco. ¡Toma! Tranquilo. どうしてありがとうございました。 Y gracias a ustedes que siempre están acompañándonos, estamos firmes, estamos con paso duro en lo bonito de la música y por eso les digo mil gracias, seguimos una más para la historia, extremo bonito y el Danny Junior contigo. La gente de la n i g h t f e v e r loco. Ay, ay, ay. s a l u d o r mi pan a los guetos. Ya sabes, chevre. Hoy no me han dado ni una miel a los guetos. Está bien. Pero hay San borracho que todo lo mira, ya. Chevre, no pasa nada. a d o s minutos y salimos. Disculpa, Azuco. Es que estamos d embalados. zapatero para toda la gente de la vieja guardia a propósito mi pana zapatero si、sí、es de la vieja guardia、oigo. chamo brother para lo s m a t o、oh、s、yeah. l o c o s donde están las mujeres que todavía no han hecho tiktok a ver levanté la mano cuántas mujeres todavía no han hecho tiktok levanté la mano Ya le vio, según TikTok. ¿eh? Sube, Extremo, y ahí se h tictocado, no todavía. Dios me libre. Señoras y señores, ¿dónde está la gente que estamos en juicio? Levante la mano. ¿Cuánta gente todavía estamos en juicio? Los p a n a s que venimos chiros, levante la mano. La gente que estamos chiros, levante la mano. El equipo más querido del Ecuador se llama. Y el equipo más odiado del Ecuador se llama. ¿Cuál es el hombre más arrecho de esta noche? El hombre que no ha llegado desde el día viernes a la casa. Levanta la mano. ¿Cuándo no vamos a llegar hasta el día lunes y no pasa nada? Para ustedes, señoras y señores, nuevamente, maldito Javier Extremo, el l a d l e contigo, papi. De Jonathan para todos los buenos. Hoy estamos grabando en vivo, no te olvides.、Para、toda la gente, del y Saludos, Jesse, para la gente de、no, Pink Poker me de la n c 11. Qué bonito que, que se está portando la gente hoy,、El、extremo. どうしたらいいの no sientes desde acá. Hice la cabina extremo, maldito el a r m i ó n Dale una más, mijo. En 3, 2, 1. Ay, ay, ay. Cae un paso ahí. Sin llorar, cuidado. ¿A quién voy a culpar el dolor? どんな人なのか Para todos los panas que le s gusta jugar fútbol Para, para la gente que le s gustaba el fútbol Ahora sí podrán jugar todavía Para la gente salida, que le s gusta jugar b o l i n Sí podrán todavía Los que no han jugado ya Toda la cuarentena Y difícil será encontrar La salida a l n m e n s o llorar! Óyese, vángalo a serio y me hizo feliz. Los panas que dicen Habría pues cuarentena Levanta la mano <risa> Feliz. Ya con eso salimos del aire. Mucha bien a hoy y mucho cariño. Bueno, a ver qué pasó. A ver, por allá seguridad. La gente, ya les dije, el patrullero, seis patrulleros están en la parte exterior. Por favor. Bueno, con eso ya vamos a salir del aire. Ya se viene d i n s z u c o Y mi pana, el Alex de FM. Por favor, primero vamos a controlar esos señores peliones. Sí, de Ya se viene d i n s z u c o Atención a la gente organizadora. Por q u e r gracias. Como siempre, con mucho cariño. Ya volvemos. Yo le p a g u e y salimos del aire.